Bienvenidos a otro mensaje poderoso para tu vida de identidad y destino. Desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, México. Dios es grande, Dios es bueno. ¿Estás de acuerdo conmigo? Yo te voy a invitar a que vayas al Salmo 31. Y mira, el Señor nos ha dado el día de hoy un tema uf, que a mí de veras me, pff, me llena... Y de entrada no creo terminar con el tema hoy porque son siete puntos y, y no creo a lo mejor ni siquiera llegar al primero, pero bueno. Pero yo ya tienes el Salmo 31 ahí. Mira, yo, yo te pido que ese Salmo lo tengas siempre presente en tu Biblia. Salmo 31. 3.1. ¿Están listos ahí? Ya lo tienen ahí. Si no tienes Biblia... Eh, tenemos unas Biblias de préstamo de ID. Levanta tu mano y con gusto te proporcionamos una Biblia con B de vuelta. <ríe> ok, ahí hay una persona. Ok, gracias. Vamos al Salmo 31. Al Salmo 31. Vamos ahí al Salmo 31, ya lo tienen. dice vamos lean conmigo junto conmigo y vamos a leer Miren, ese salmo háganlo especial para su vida por favor o sea ténganlo ahí con una con una banderita o con subrayado escucha bien lo que dice y sígueme ahí en, en, en la palabra dice en ti oh Señor me he refugiado no sea yo avergonzado jamás líbrame en tu justicia inclina a mí tu oído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 Todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda el Señor, pero retribuye en abundancia al que actúa con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en el Señor y tome aliento tu corazón. Wow, qué salmo es ese. Eh? Mira, yo no sé en qué estés pasando en tu vida, pero mira, si, si tú lees este salmo y no pasa nada en tu vida, tienes un gran problema. Mira, David escribió este Salmo cuando era perseguido por sus enemigos. ¿Y sabes qué, por quién estaba siendo perseguido David? Por su propio hijo. Había un golpe de estado y él tuvo que salir huyendo. Y su propio hijo le estaba... David estaba triste, su vida se había consumido en la aflicción. Imagínate, padres, imagínate que tu propio hijo se voltea contra ti y empieza a perseguirte y quiere matarte. ¿Tú crees que David en su corazón no tenía aflicción? ¿Tú crees que David no amaba a su hijo? Y es más, dice la palabra que era su hijo amado, Absalón, El que más quería, el más guapo, el que tiene una cabellera así de, de head and shoulders, y, y, y rizos con, con, con colágeno, ¿no? y por los rizos con colágeno se atoró el absalón ahí. No, no usen colágeno, nada. No, no Pero David estaba perseguido, su angustia había agotado sus fuerzas, y aún sus huesos se habían consumido en su interior. Él lo pone ahí. Sus enemigos lo perseguían con maliciosa astucia por aquí, por allá. Hasta el punto de buscar su vida. En tales momentos. Fíjate que David utiliza el mejor recurso que hay para el dolor. Y no es la caléndula. Él en el versículo 14. Dice. Mas en ti yo confío. Oh Señor. Señor. Mira, no sé cuál sea tu dolor, no sea cuál sea lo que traigas tú, pero el mejor remedio para lo que tú traes hoy en tu corazón es, más en ti yo confío, oh Señor. Mira, no tenía otro refugio. David no tenía otro refugio, solo el que había encontrado en su fe en el Señor, en el Señor, su Dios. Mira, David, si a sus enemigos lo denigraban, él no devolvía injuria por injuria. Si trataban de quitarle su vida, no enfrentaba la violencia con violencia, sino que sosegadamente, o sea, se metía a confiar en Dios. Esa es la gran diferencia. Cuando alguien nos persigue, cuando alguien murmura en contra de nosotros, cuando alguien oh, estamos oh, oh, y, y buscando y nos escondemos y nos metemos, o sea, pero David qué hacía? Confiaba. En el Señor. Mira, sus enemigos corrían de un lado a otro, usando todo tipo de redes y trampas para convertir al hombre de Dios en su víctima. Pero él enfrentó todas las maquinaciones de sus enemigos con la sola defensa de la simple confianza en Dios. Yo me pregunto hoy, me pregunto y les pregunto, ¿dónde está tu confianza? ¿En tu dinero? ¿En tu trabajo? ¿En tus bienes? En tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. ¿En dónde está? ¿En la empresa donde trabajas? Él se enfrentó con la simple defensa de la confianza de Dios. Mira, muchos dardos de fuego del maligno son lanzados. Pero ¿sabes qué? Nuestro escudo es uno. ¿Cuál es nuestro escudo? El escudo de la fe. El escudo de la fe no solo aparga los dardos de fuego, sino que quiebra las flechas de acero de, la, de, de tus enemigos, de esas lenguas que se levantan en tu contra, las, las corta el escudo de la fe, porque tu confianza está en tu Dios, la fe tuya está en tu Dios. Así David tenía este recurso de la fe en la hora del peligro. Pero además... Él expresó un glorioso derecho, escúchame, un glorioso derecho que tú y yo también tenemos. El mayor derecho que cualquier hombre haya argumentado, lo tienes tú para tu vida. Escúchame, en el versículo 14, el Señor pone ahí para nosotros y David habla diciendo, digo, tú eres mi Dios. ese es el mayor derecho que tú tienes decir tú eres mi Dios mira el que pueda decir este reino es mío ¿quién es? pues es un rey ¿no? Quien puede decir este, esta, esta, esta cuenta bancaria con millones es mío... Pues es el rico, es el que tiene esto, ¿sí? El reclama un derecho sobre las riquezas... Pero quien puede decirle al Señor... Tú eres mi Dios... Ha dicho más de que todo, cualquier rey pueda decir... Más de que cualquier monarca o millonario pueda alcanzar... Si tú puedes decir... Tú eres mi Dios... Estás yendo sobre los reyes... Sobre las riquezas... Porque si este Dios... Nuestro Dios es tu, es tu Dios, ¿qué más puedes desear? Escúchame, ¿qué más puedes desear si Dios es tu Dios? Tal vez no tengas al mundo, tal vez no tengas las riquezas, pero tienes al hacedor del mundo. Tienes al hacedor de las riquezas. Y ¿sabes qué? Eso es mucho más. Mira, es mucho más que lo que tiene este cuate, ¿cómo se llama? Slim. Es mucho más que lo que tiene el de, ¿cómo se llama el de las chivas? Este Vergara. Es más que lo que tiene el, el de Microsoft. Bill Gates. Gracias. ¿Quién da más? Mira, todos, todos decimos, Mira, el otro día uno de mis hijos estaba diciendo, ¿sabes cuánto gana Bill Gates O sea, con, con, con cada hora de su vida? O sea, lo, lo que recibe, o sea, ni se lo puede acabar. Pero sabes qué? Si tú puedes decir, tú eres mi Dios, tú estás sobre todas esas cosas. Mira, no hay forma, escúchame, no hay forma de medir la grandeza del tesoro de aquel que tiene a Dios como su todo en todo. ¿Escuchaste lo que dije? lo Voy a repetir porque esto es así. Luego me dicen, les estás dando un bistec así, pues, pues atragántense con el bistec, aprendan a comer, carnita. No hay forma de medir la grandeza del tesoro de aquella persona que tiene a Dios como su todo en todo, en todo. No, pero aquí no, señor, aquí no te permito, porque aquí es mi área. No, no, tú no puedes entrar aquí, porque así soy, así me educaron, y no, no, no, no, no, no en todo. Mira, y ese no es el tema de hoy. Por eso digo que no sé si voy a llegar a, ni siquiera al primer punto, pero bueno. Pero si tú puedes tener a Dios como tu todo en todo, mira, oh, estás del otro lado. ¿Qué problema, qué angustia puede venir a tu vida? O sea, bueno, voy a continuar. El día de hoy el tema es una doctrina antigua y grandiosa. Y es la doctrina que me encanta y, y créeme que cuando yo descubrí esto yo me metí, me zambullo y me sigo zambullendo en esta doctrina porque es una doctrina de las más maravillosas jamás revelada a los hombres ¿sabes cuál es? yo te voy a invitar a que repitas conmigo escucha repite cierra tus ojos y repite conmigo listos en tu mano están mis tiempos repítelo otra vez en tu mano están mis tiempos mira si el día de hoy podemos empezar a explorar y a, y a entender la profundidad de esta simple y sencilla frase tu vida va a cambiar como no sabes para David el decir en tu mano están mis tiempos Para él era un hecho alentador. Escúchame, David, no te, a pesar de que había, tenía angustias y todo eso, dice, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. Mira, no tenía temor de las circunstancias, pues todas las cosas están en la mano de Dios. Escúchame, David no estaba acorralado por la mano del enemigo, pues el Señor lo había colocado en el hueco de su mano. Mira, si tú puedes llegar a esa dimensión de decir, en tus manos están mis tiempos, en tus manos, Señor, está todo lo que soy, tú eres mi todo en todo, Señor. Esa disposición de Dios en tu vida, ¿sabes que Es vida y es libertad para ti. ¿Escuchaste lo que dije? Es vida y es libertad para ti. Yo no sé si tú te gozas. Yo me gozo. Mira, yo cuando estaba volviendo a estudiar esto, yo decía, oh Dios, o sea, ¿qué, qué hago? Brinco, me, o sea, me golpeo la cabeza. ¿Qué hago? Dios, no, no puedo aguantar del gozo que me da saber que tú tienes todo en tus manos mis tiempos Señor lo de ayer lo tuviste en tus manos Señor lo de mañana lo tienes en tus manos lo de hoy que estoy viviendo tú lo tienes en tus manos escúchame si tú crees en Jesús si tú eres creyente todo en tu vida todo lo que concierne a tu vida está en las manos del Dios Todopoderoso no hay ni una pizca en tu vida que no esté fuera de las manos de tu Dios Mira, cuando cuando cuando el salmista, cuando David escribe mis tiempos, se refiere a que nuestros tiempos como personas cambian, mutan. Por eso es que no, no, no, o sea, no estamos siempre constantes. Nuestros tiempos van cambiando, pero cambian de acuerdo con el amor inmutable de nuestro Dios. Cambian al ritmo inmutable que Dios va marcando. Si tú estás en Cristo... Y solo cambian de acuerdo al propósito de uno en el que no cambia. No hay mudanza ni sombra de variación. ¿O no te da confianza eso? Imagínate que nosotros confiáramos en un Dios que, que pues no hoy amaneció enojado, no pobre de nosotros. ¿O sabes que Hoy amaneció indiferente a nosotros, Dios. Uf. ¿Sabes qué? Él no cambia, Él es inmutable. Su amor no cambia. Nuestros tiempos cambian, pero Él no cambia. Y mis tiempos cambian de acuerdo al propósito de Él. Mis tiempos, es decir, ¿qué, ¿qué significa mis tiempos? Mis tiempos es mis altibajos, mi salud, mi enfermedad, mi pobreza, mi riqueza. Todas estas cosas están en la mano de Dios. Que Él arregla y asigna de conformidad a su santa voluntad a los que creen en Él. Prolonga mis días. Todo está en sus manos. Si los tiempos son alentadores o tristes, a Él le corresponde decidirlo. Que es el Señor tanto del tiempo como de la eternidad. Y nos alegra. ¿Sabes que a mí me alegra que así sea? Porque mi confianza está puesta en Él. Por eso te, pregun te pregunto, ¿dónde está tu confianza? Si tú confías en el pastor, estás frito. Te lo digo, o sea, de entrada. Si tú confías en esta iglesia, estás frito. ¿Dónde está tu confianza? Mira, los que hemos creído en Cristo no estamos en nuestras propias manos, ni en manos de maestros terrenales, sino que estamos bajo la diestra. Poderosa, bajo su poderoso brazo. Mira, esto va en la oración de los lunes, que linda decía. La primera oración que fue era, Señor, levanta tu brazo, desnuda tu brazo, Señor, y pon tu brazo sobre nosotros. ¿No? Los que pudieron entrar. Mira, estamos bajo la diestra. De nuestro Señor, estamos bajo la operación de las manos de aquel que no hace nada en vano. ¿Lo ¿Escuchaste? No hace nada en vano. Mira, a mí me consuela que sea así. Hay un versículo ahí en la palabra que dice, "En tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas, sin faltar una de ellas." ¿Faltó alguna? O sea, tú, tú, tú estás gordito porque, bueno, porque comes mucho, ¿no? Pero tienes ojos cafés, porque el Señor quiso que tuvieras, que hay una genética, pero también Dios metió su mano ahí. En tu libro estaban escritas, mira, yo lo veo en esta forma en mi vida. Cada pisada mía está registrada en su libro desde antes que yo fuera formado. Y no sabes qué confianza me da el poder saber eso. Los tiempos de David estaban en la mano de Dios. Traducido es que por fe había confiado todos sus caminos a Dios. Escucha bien lo, lo que dice el versículo 5. En tu mano encomiendo mi espíritu. ¿Lo, ¿Lo has escuchado en algún otro lado eso? ¿Qué fue lo que Jesús dijo en la cruz? En tus manos encomiendo mi espíritu. Y nos vamos con eso. Pero regresémonos aquí con David. Dice, en tu mano encomiendo mi espíritu. Tú me has redimido, oh Señor Dios de verdad. Y debemos poner nuestro espíritu en la mano de Dios. Mira, yo quisiera fusionar mi voluntad a la voluntad de Dios y poder decir, como Jesús dijo también en el Getsemaní, no se haga mi voluntad, sino hágase la tuya, Señor. En tus manos están mis tiempos. Mira, subraya esa parte. Remárcala esa parte. Cópiala. Ponla en el refrigerador, mujer. Hombre, ponlo ahí en el monitor de tu oficina. Mira, si vas en el coche, pon en tus manos están mis tiempos. En tus manos están mis tiempos. Tú debes, debes ser una constante en tu vida el que Dios esté presente y tan cercano a ti que eso traiga a ti una cercanía con Dios de confianza, de fe, de saber. Oh, Dios, hoy aquí estoy en tu mano. Además, te voy a decir una cosa, si tú has creído en Jesús, nuestros tiempos están en las manos del Señor, te voy a decir por qué, porque somos uno con Cristo. Dice 1 Corintios 6.15, somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos, es una parafraseando lo que dice ahí, todo lo que concierne a Jesús. Toca el corazón de nuestro Padre Celestial. Él tiene en mayor estima a Jesús que a todo el mundo. El Padre. De aquí que se sigue que cuando nos volvemos uno con Jesús, nos convertimos en objeto del cuidado del Padre. ¿Entiendes eso? Oh, gran misterio, ¿verdad? Pero me encanta te haces uno con Jesús y lo más precioso a los ojos del Padre es el Hijo entonces cuando tú te haces uno con Jesús ¿qué crees? Te vuelves también lo más preciado a los ojos del Padre uh, yo no sé tú pero a mí wow, gracias Dios mira, Él nos toma en su mano por amor de su Hijo de su amado Hijo Porque quien ama la cabeza, y Jesús es la cabeza, ama a todos los miembros del cuerpo. No nada más puede amar la cabeza. Y mira, yo no puedo concebir que Jesús esté fuera de la mente del Padre. Y por lo tanto, no podemos quedar fuera nosotros de la mente del Padre. Los que estamos en Cristo fuera del cuidado activo y amoroso del Padre, porque nuestros tiempos siempre están en su mano. Mira, que nuestros tiempos estén en la mano de Dios ha de significar, no solamente que están a la disposición de Dios, sino que están ordenados por la más eminente sabiduría que hay. ¡Wow! ¿No te da alegría eso? No, no, no está ahí, ahí por una mentecita limitada, es... Por nuestro grande Dios. Y mira, la mano de Dios nunca se equivoca. Y si nuestros tiempos están en su mano. Estos tiempos están ordenados rectamente. Lo escuchas rectamente. Mira, hoy Dios quiere traer una nueva dimensión de conocimiento en tu vida. Para que entres en una confianza en Él. Yo te invito a que te quedes tranquilito a los pies de tu grandioso Padre y deja que Él haga lo que a Él le parezca <ríe> haz lo que quieras de mí Señor esa debe de ser una de tus de tu oración al inicio del día despiertas, abre el ojo Señor ay, oh, haz lo que quieras hoy de mí Señor y mira Los caminos de Dios a veces no los entendemos. Un bebé no puede entender los designios de su papá o de su mamá, ¿verdad? Así de limitados estamos con nuestro Dios. Entonces, ¿qué significa eso? Que tenemos que tener una total apertura y una total disposición. Mira, Señor, a lo mejor no entiendo tus caminos, Dios, pero yo confío que mis tiempos están en tus manos. ¿Te puedes soltar a esa confianza en Dios? Mira, yo te invito a que te sueltes en esa confianza en Dios. Tu Padre Celestial comprende todas las cosas, aunque tú no puedas. Mira, que su sabiduría te baste. Te baste. Cuando tú entras en esa dimensión, puedes llegar a ese lugar sin ansiedad, puesto que está en la mano de Dios tu ansiedad por eso orábamos al inicio de la reunión Señor dejamos fuera toda ansiedad dejamos fuera todo Señor y entramos con acción de gracias delante de ti Señor porque en su mano todas las cosas prosperan en tus manos están mis tiempos es una garantía que nadie puede perturbar pervertir o envenenar escúchame si el diablo viene a tu vida y te puedes decir ¿ah, ¿tú crees que Dios tiene cuidado de ti? Mira, si tú eres y has hecho, y... Mira, ¿sabes qué? En tus manos están mis tiempos. Mira, en esa mano descansamos tan seguro como descansa un bebé sobre el pecho de su mamá. ¿Has visto un bebé descansando? Madres, ¿recuerdan? Sí. Yo recuerdo a mis hijos porque también descansaban en mi pecho. y Mira, y se echaban unas, pero... Deliciosas, se arrullaban con mi respiración. Y el bebé así confiadamente, o sea, él no sabía si lo iba a soltar o no, pero el bebé estaba ahí. Perdido. Puedes hacerlo eso en los brazos de tu Padre y decir, Señor, no entiendo, pero en tus manos están mis tiempos. ¿Dónde va a estar bien asegurado tu interés? ¿Dónde va a estar bien asegurado tus intereses? El mejor lugar es en la mano eterna. Mira. Cuando tú entras en esa dimensión, la paz fluye dentro de tu alma. Todo asunto que pudiera causar ansiedad, cuando, o sea, toda, toda esperanza quebrantada, o sea, todo cualquier dolor, cualquier cosa, oh, mira, no aguanta esa confianza en la cual tú digas, en tus manos están mis tiempos. ¿Sí me siguen? Si tú crees esto y lo haces tuyo, ¿cuál será el resultado de esta fe? Si es, la haces tuya. Mira, yo anoté aquí siete puntos. Dice, uh, el número uno dice, si en tus manos están mis tiempos, va a formar en ti un sentido de cercanía con Dios. Y voy a empezar con este punto y no les voy a decir los demás para que se queden picados y vengan el próximo domingo al nuevo lugar. Número uno, en tus manos están mis tiempos. Es una clara convicción de que Dios está cerca de nosotros. Si la mano de Dios está puesta sobre nuestros alrededores, sobre todo lo que hacemos, Dios mismo está cerca de nosotros. Y mira, la tendencia de esta época es alejarse más y más de Dios, ¿sí o no? difícilmente los hombres hoy en día en nuestra sociedad toleran a un creador es más, tú les dices no, es que Dios creó los cielos y la tierra que tú creas en un creador eres un retrasado mental ¿qué acaso no ves la, la, la teoría de la evolución? pero pues es que es una teoría no es una ley oh, distinto es la teoría de la evolución La tendencia hoy es alejarse más y más de Dios. Difícilmente hoy se tolera un Creador y afirma a la gente que todo viene de la evolución o de la, o de la generación espontánea, ¿no? Es como si dejas aquí un poquito de basura, lo que decían en la Edad Media, ¿no? De, dejas arrinconada una basura ahí y de repente, pum, brotan cucarachas y brotan ratas, ¿no? Así como por generación espontánea, empiezan a salir, ¿no? Así de repente, así, bum, de repente brotó en vida en nosotros y salimos... Algunos con, con cara de chango, otros no. Pero bueno, o sea, de repente aparecimos, ¿no? Mira, poner a Dios un paso más atrás es la ambición de la moderna filosofía. ¿Sí o no? Ah, no como Dios, no. Dios está en todos lados. Todo es Dios. Todos los caminos llevan a Dios. ¿Cómo crees en Dios? Mira, si, si fuéramos sabios, si el hombre fuera sabio, si tú fueras sabio, si yo fuera sabio, debemos esforzarnos por eliminar todos los obstáculos que nos llevan a Dios y dejar libre un canal de comunicación para acercarnos más y más y más a Dios, para que Dios se acerque más y más y más a nosotros. Cuando vemos que en su mano están nuestros caminos y nuestros tiempos, sentimos que Dios es real y está cerca. En tus manos están mis tiempos. ¿Puedes repetirlo otra vez? En tus manos están mis tiempos. Mira, hazlo tuyo. Cómetelo. Que, que que que Como dicen, que entre en tu sistema. Digiérelo. En tus manos están mis tiempos. Mira, cuando tú haces real esta fe en Dios. Mira, cuando tú dices en tus manos, Dios, no importa lo que venga. No importa lo que esté pasando en mi vida. En tus manos están mis tiempos. No dejas lugar a la suerte y a la fortuna así que no andes comprando el billete del, del tec ¿no? ni andes comprando el billete de la lotería ¿por qué? porque en tus manos están mis tiempos no dejas nada al azar mira te voy a decir una cosa a la gente le pasan las cosas no por causa de una suerte Proverbios 16:36 dice: La suerte se echa en el regazo, mas del Señor es la decisión de ella. ¿De quién es la decisión? O sea, tú puedes confiar en la suerte y todo. Sea, oh, sí, yo, oh, Señor, yo quiero la casa del Tech y me la voy a sacar y luego la voy a vender y voy a comprar cinco casas y, y oh, Dios, gracias. Oh. Y estás duro y dale con eso, duro y dale, Señor. Oh, Señor, mira, aquí tengo mi billete de la lotería. Señor, mira, bendícelo. Y yo te prometo el 10%. Te prometo todos diezmos. Sáquense. Del Señor es la decisión de ella. ¿De quién es? De tu Dios. Y si tú... Puedes decir en tus manos... Están los tiempos, entonces no depende de la suerte. Depende de tu grande Dios. Que te ama... Cómo ama a Jesús, porque eres uno con Jesús. Oh wow, mira, bienaventurado el hombre que ha eliminado de su vida la suerte y el, y el rascale y el todo eso. Que no habla nunca de la suerte, es que, pues sí, pues a ver si tenemos suerte para que este negocio se dé, mira, ya estás empezando mal. Bienaventurado el hombre, la mujer, que cree que todas las cosas están sujetas a su Dios. Y puede decir, en tus manos están mis tiempos. Mira, te invito a que creas esto. Te invito, porque no hay lugar para al azar, puesto que Dios llena todas las cosas. En tus manos están mis tiempos. Es una seguridad que también pone fin A esa idea desviada de un destino que fuerza todas las cosas. ¿Han escuchado eso? ¿No han dicho, no, el destino es una rueda que después va a venir y te va a volver a golpear? ¿No han dicho, y oh, el destino? Y hay gente consultando ahí el futuro y quieren saber, ¿no? Para saber cómo, cómo va a caer la, esa, esa rueda del destino, ¿no? Pero sabes que el ojo de Dios está sobre tu vida. El ojo de Dios está viendo tu vida. Y Él llena todas las cosas con su vista. Dios establece que todas las cosas son de acuerdo a su propósito. Pero sabes que también Él mismo las hace. Ahí radica la diferencia entre una... Creencia de ahí de una rueca del destino prefijado contra la presencia del Espíritu de Dios lleno de gracia y de amor que gobierna todas las cosas ¿no, ¿No te gusta eso? O, o te quieres ir al destino o sea, te quieres ir al, al sorteo del teca, ahí, o qué quieres, mira no, yo quiero estar de este otro lado donde el Espíritu de Dios lleno de gracia y de amor está dictando las cosas de mi vida ¿no te gusta eso? ah no, es que entonces ya no me deja libre albedrío, no, el libre albedrío es decir en tus manos están mis tiempos Señor no se haga mi voluntad Señor, sino la tuya ¿puedes llegar a ese punto? mira, Jesús mira Muchos hablan del triunfo de la cruz. Yo me voy un poquito antes. Digo, por no minimizar... No, no hago menos la cruz de Cristo, entiéndame. La cruz de Cristo es gloriosa. Ahí clavó nuestros pecados, derramó su sangre. Pero, yo, pero la gran victoria que yo veo en Jesús es antes, en el huerto del Getsemaní. Porque ¿qué hubiera pasado si ahí Él, como hombre, sintiendo ya el peso del pecado del mundo, sintiendo que el Padre empezaba a voltear el rostro de Él... Y ahí encado sudando como gotas de sangre, él ahí de, de, clamando a Dios: si, si se puede que esta copa pase de mí. ¿Qué es la expresión de Jesús? Mira, padre, si si si, si no puedo sufrir esto mejor. Pero sabes qué. Que no se haga mi voluntad. Ahí yo digo que es el gran triunfo de la voluntad férrea de un hombre. Porque Jesús era hombre también. Y vino a hacerse carne como tú y yo. Así carnita. Y entonces ahí sabiendo lo que venía. Sabiendo lo que iba a padecer. Él agarra y dice. Oh mira mi carne dice todo lo contrario. Mi razón dice todo lo contrario. Pero no se haga como yo quiero Señor. En tus manos están mis tiempos. En tus manos encomiendo mi espíritu. Para mí esa es la gran victoria. En Jesús como hombre. Como tú y yo. Como hombre. Viendo. ¿No has estado tú en angustia? ¿No has estado en dolor? ¿No has estado de repente en, en puntos donde, donde dices. Oh Dios, ¿qué hago? Y te vas y te desvías. Y buscas tu confianza en otras cosas. Buscas, oh, buscas en 20 mil cosas menos en Dios. Mira. Si hoy te puedes llevar el ejemplo de David y de Jesús, en que ellos confiaban plenamente y ellos pudieron decir, tú eres mi Dios, tú eres mi Dios y en tus manos están mis tiempos. Oh mira, tu vida va a empezar a cambiar, tu vida va a empezar a ser transformada de una forma como nunca antes esperabas. Mira, nuestro grande gozo no está en... Mis tiempos están en la rueda del destino. Mis tiempos están en el, en el sorteo del TEC. Ahora sí, como dice el anuncio, ya me vi. Mi gozo no está en eso. Mi gozo está en tus manos, están mis tiempos. Oh, gracias. Me puedo gozar en eso. Me puedo gozar. Y yo no sé si te gozas, pero yo sí me gozo. Yo me gozo porque un Dios vivo y amoroso gobierna todas las cosas. Yo me siento en casa, yo me siento descansando cerca del corazón de mi Padre cuando yo digo, en tus manos están mis tiempos. Mira, el Señor tiene todo el cielo para adorar, que, que le adore. Y a todos los mundos y a todo el universo para gobernar. Sin embargo, mis tiempos, mis tiempos, tus tiempos, mis tiempos de una persona tan insignificante e indigna como yo, están en su mano. Ahora, ¿qué es el hombre para que esto sea así? Mira, la maravilla de maravillas Es que Dios no solamente piense en mí Sino que mis preocupaciones Las convierta en sus preocupaciones Y tome mis asuntos en su mano Él tiene en su mano estrellas Y mundos y galaxias Y tiene toda la creación ahí en su mano Pero sabes que Él agarra Y hace a un lado todas esas maravillas Y te tiene en su mano ¿Yo? ¿Yo? Mira, créetela. ¿Sí está bien dicho? Créelo. El Dios Todopoderoso, el Dios que creó todas las cosas, te ve y dice, te tengo aquí. Se digna a tomar en su mano los intereses pasajeros. De hombres y mujeres Mira Dios está cerca de su pueblo Con todos sus atributos Su sabiduría Su poder Su fidelidad Su amor Su inmutabilidad ¿Qué es eso? ¿Con qué se come? Quiere decir que no cambia Todos sus atributos están para obrar el bien de quienes ponen su confianza en Él. ¿Quieres poner tu confianza en Él? ¿O no? Romanos 8.28 dice, y sabemos a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados, y mira tú y yo hemos sido llamados conforme a su propósito, y en sus manos están mis tiempos, oh, digo, o sea, eso es como para, digo, me, me, pum, pum, pum, la cabeza, Dios, mi corazón, o sea, digo, que es. Si, Como dicen en una novela, si mi, si, si, si, si, si mi corazón fuera un cañón, estaría tronando una bala de amor hacia ti, Señor. Disparando una bala de amor, Señor. Porque hoy, ¡cuán grande es tu amor! Mira, todos los pensamientos de Dios hacia nosotros es para hacernos bien. Lo dice su Palabra. Sus alas eternas nos cubren se cierne sobre nosotros y sobre nuestra casa y sobre nuestras diarias necesidades y aflicciones nuestro Dios no se sienta como un espectador distraído de, no, de nuestras cosas o sea de nuestros pesares de nuestros sufrimientos o sea el Señor no se sienta ahí tolerando que seamos arrastrados como objetos sin dueño por las aguas de nuestra vida de nuestras circunstancias sino que se ocupa activamente y en todo momento de la defensa y perfeccionamiento de sus hijos ¡Uf! Dios, gracias, nuestros tiempos en todas sus necesidades y aspectos están en la mano de Dios y por lo tanto siempre nos está cuidando, no te habla eso de una cercanía de Dios a ti en tus manos están mis tiempos, quiere decir para tu vida, Dios está cerca a tu vida Dios está cerca de ti Mira, no vayas mañana al trabajo lamentando que Dios no está ahí. Él bendecirá tu salida. Mira, no regreses a tu casa, a tu cuarto clamando, "Oh, quién diera saber dónde estás, Dios, dónde estás. No viste mi día, Dios, dónde estás." Él bendecirá tu regreso. No te vayas a la cama que, Con el sentimiento de que estás huérfano. Ni te despiertes en la mañana con un sentido de soledad sobre ti. No estás solo, pues el Padre está contigo. Porque mis tiempos están en tus manos, Señor. No, no, te, no te da alegría que se te permita acercarte tanto a Dios como para decir, en tus manos están mis tiempos, Señor. No es un Dios lejano allá en la galaxia que aquella, aquella X-25 izquierda. Es Dios aquí mismo cerca de ti. Dios trayendo todo lo que Él es para ti. En tus manos están mis tiempos. Oh, mira, yo, yo no me canso de repetirlo. Yo no me canso de decirlo. Señor, en tus manos están mis tiempos en tus manos. Mira, y, y no lo hago como mantra, o sea, como repetición. Lo hago como convicción en mi corazón. Sino ¿de qué sirve? ¿Puedes entrar en esa dimensión de cercanía con Dios? Yo quiero estar más cerca de Dios. Yo quiero confiar cada día más en Dios. Yo quiero estar más cerca de Él. Y Si tú puedes entrar en esa dimensión, en mis manos están tus tiempos. Mira, toda ansiedad, todo temor. Toda circunstancia que esté robando tu paz en tu vida. Mira, se diluye ante esa fe tuya de decir, en tus manos están mis tiempos. Mira, yo te invito, cierra tus ojos. Y empieza a pensar en el Dios Todopoderoso. En el Dios que todo lo sabe, en el Dios que, que está en todos lados, omnisciente, omnipresente y todopoderoso. omnipotente. Y empieza a pensar ahí, forma en tu mente esta imagen de que tú estás es de, de su brazo poderoso, de, de, de su brazo, oh grandioso brazo, extendido hacia, hacia adelante. Con la mano abierta. Y tú estás ahí en esa mano. Dios, permítenos entender. La grandeza de tu amor por nosotros. Todo lo que yo soy. Todo lo que he sido y todo lo que voy a hacer están en tus manos. Dios, yo entro hoy en esa dimensión de fe y de confianza. Que de aquí en adelante, Señor, yo puedo caminar en esa confianza y en esa certeza que estoy en tus manos. Que todo lo que está alrededor mío está en tus manos. Puedes entrar en esa confianza. Yo te invito a que derrames hoy tu corazón delante de Dios. Y hagas un acto de fe. Diciendo en tus manos. Están mis tiempos.